Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite La Super 107.5. Esto es Boxeo Planeta, edición 326 y como siempre, por la Super 1075 de Rosario. La técnica, un profesional, Dani Bravo. Mi nombre es Damián Casino y te invito a desandar 60 minutos a puro box. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición 326 de Boxeo Planeta. Vamos a tener mucha información para desplegar en estos 60 minutos aquí, como siempre decimos... ...en nuestra casa, en la Super 107.5 de Rosario. Les voy a dar las vías de comunicación. Eh, se van a estar pudiendo comunicar al 440-107.5. 440-107.5. Vamos a recibir mensajes vía WhatsApp al 0341-156-02-1075. También nos van a poder escuchar a través de la web... En www.super1075.com www.super1075.com ¿Eh? Ahí le podés mandar algún mensajito A alguien que sabés que, que no lo puede escuchar en, en vivo a través del dial Lo puede hacer eh, en este sector que tiene la radio para escucharlo vía web ¿eh? Y por supuesto nos encontramos en redes sociales como Boxeo Planeta en Face ¿eh? Siempre... Eh, ahí estamos comunicados también, recibiendo todas las inquietudes Y por supuesto todos los comentarios que tengan que ver con Las diferentes ediciones de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 de Rosario eh, Ya le vamos a dar apertura y por supuesto vamos a empezar a agradecer Los que se prenden ¿no? a, a Boxeo Planeta a través de, de nuestro Face eh. eh, Le mandamos saludos a Sergio Vega, eh, a Horacio Narváez Pesas Ezequiel Pared, Melina Morán Eh, Daniela Cos eh, Romina y Juan Cruz Casino eh, Me suenan Son mis hermanos ¿eh? La familia sí, sí. La familia, Dani eh, Tiene que estar obligado a escuchar claro. Así que, bueno, no, el saludo y, y gracias por estar ya prendiditos A esta edición 326 De Boxeo Planeta Ya con 7 años eh, En el aire Y por supuesto con más de 8 años a través de eh, nuestro blog. ¿eh? Así que agradecerles por, por todo el apoyo y, y la constancia de estar eh, prendidos ahí a Boxeo Planeta desde el otro lado. Eh, les decía, bueno, muchísimo material, arrancando cronológicamente, vamos a, a tomar lo que ha sido la jornada del día viernes pasado, por supuesto, en el contexto de la velada desarrollada en el club ...Sociedad Española de San Luis... ...ahí en la provincia justamente de San Luis... ...con una producción de Argentina Boxing Promotion... ...de Mario Margosian... ...le agradezco como siempre... ¿no? Eh, ...hay que, que, que ser recíproco con los colegas que nos mandan... Eh, ...nos mandamos todas las informaciones que tienen que ver con... ...los diferentes y las diferentes coberturas... ...de las veladas boxísticas... ...en este caso le agradezco al querido Nico Samuilov, ...que siempre me tiene presente para mandarme todos los resultados... Eh, de eh, Argentina Boxing Promotion que, que organiza por supuesto a través de su titular Mario Margocián. Eh, además tuve la posibilidad de ver eh, toda esta jornada en la pantalla de t Sport, eh, en la que bueno eh, eh, peleó Marcos el flaco ahumada contra Nahuele Caroso Martínez. Realmente una pelea para el olvido. Eh, Desgraciadamente siempre tenemos que, que ser claros con, con, con lo que vemos y, y, y esto tiene que ver con la apreciación, pero acá la, la, la, la cuestión fue muy contundente, fue una, una pelea realmente sin equivalencias. Eh, este muchacho Nahuel eh, Caroso Martínez, que peleaba con un experimentado eh, ahumada, estaba por supuesto el título... ...latino cruce, crucero del Consejo Mundial de Boxeo... Eh, ...titular era el Flaco Ahumada... ...y quien iba a intentar destronarlo era el rosarino Nahuel Caroso Martínez. Eh, la pelea no, no, no fue combate porque terminó en el primer asalto... ...con un knockout técnico eh, a favor de Marcos el Flaco Ahumada... Eh, ...quien se quedó, por supuesto... ...defendiendo por primera ocasión... ...la, la corona latina... ...pero... Eh, ...realmente... Eh, ...a ver, primero la... ...la Federación Argentina de Boxeo... Eh, ...tenerlo... En el, ...en el cuarto escalafón... Eh, ...en la categoría crucero... ...a este chico Martínez... ...realmente yo no sé cómo... ...cómo, cómo llegó a ese ranking... ...porque... ...a ver, había... ...mucha diferencia desde lo técnico, desde, eh, desde la experiencia... ...todo lo que se notó en el, en el poco tiempo que pudimos ver la pelea. El rincón, eh, querido rincón, que siempre ponderamos que tienen que parar las peleas a tiempo. Eh, realmente ausente por completo, le dejaron pegar cantidades de golpes en in, in forma innecesaria... Eh, prácticamente este chico Martínez no sacó un solo golpe y esto terminó o como terminó podría haber sido peor porque eh, con una intervención del árbitro que también dejó pegar algunos golpes que, que no no no debieron existir pero bueno eh, logró detener el, el, el combate eh, y terminó la pelea por knockout técnico, que podría haber sido un knockout realmente rotundo. Pero el Rincón, eh... Marcelo Di Mónago, querido, yo te tengo un aprecio especial, nos conocemos hace mucho tiempo, pero realmente estuviste ausente. No lo protegiste a tu pupilo. Eh... Y esto, como decía, ¿no? terminó como terminó, podría haber terminado en forma trágica. Y esto hay que decirlo como es, ¿eh? Así que replantear, querido Marcelo, porque son decisiones que, que pueden determinar no solo la carrera de un boxeador, sino la vida. ¿Eh? Y, y en este contexto después vamos a, a hablar sobre lo que fue la pelea de Donis Stevenson, ¿eh? en, en, en lo que fue su defensa número 10 en Quebec, Canadá, en la que terminó lamentablemente eh, perdiendo por nocaut y, y hospitalizado con... ...con un problema eh, realmente de construcción cerebral muy severo... ...y ya vamos a estar entrando también en ese tema... ...por eso eh, me quería tomar este, este minuto para hacer hincapié... ...en este tipo de cosas que, como decíamos en muchas entrevistas... ...que hemos hecho a lo largo de Boxeo Planeta... ...con, con los que tienen que ver con las decisiones, ¿no? Que, que sea el árbitro, el rincón eh, y hasta las autoridades... Eh, ...que están eh, a la vera del ring. Eh, lo hemos charlado eh, con, con Lucas Katalnic, con, bueno, con, con todos los árbitros que, que han tenido la posibilidad de, de, de, de hablar aquí en Boxeo Planeta. Es, decir, es preferible pararla un segundo antes, dos, tres segundos antes y protegemos al boxeador que estar especulando si puede o no seguir y que termine mal la cosa. Así que, muchachos, a, a rever esto y esperemos que, que Chico Nahuel Martínez... Eh, pueda reencauzar su, su carrera eh, lógicamente necesitará el descanso que, que amerite eh, este tipo de, de peleas este tipo de, de, de decisiones y, y bueno, lo mejor para él eh, bien, siguiendo lo que fue el contexto de velada en el club social española en la provincia de San Luis en combate de semifondo Claudio eh, La Serpiente Echegaray, 59 kilos 600 eh, superó ...a Maximiliano eh, El Rayo Alegre... ...al Rosarino... Eh, ...esto fue por nocaut técnico en el cuarto asalto... Eh, ...58 kilos 800... ...para, para Rosarino... ...Maximiliano Alegre... Eh, ...otra derrota... ...Rosarina también... ...y por otro lado en el combate complementario... ...llevado a cabo en la división pesado... Eh, ...Leandro La Bestia Robuti... ...120 kilos 300... ...120 kilos 300... ...bueno... Eh, número cuarto en el ranking argentino pesado eh, Superó a Jorge Jorgito Arias Por nocaut técnico en el primer round eh, Vi este combate eh, Está muy venido menos la categoría pesado eh, Mati Vidondo Se te extraña eh, Queremos verte pelear eh, y, y ojalá Tengas una una nueva posibilidad de defender eh, tu título argentino de la máxima categoría, así que pocos pudimos ver de, de este combate eh, pero bueno eh, lo cierto es que, que pudo ganar eh, Leandro la bestia Robuti con un récord de 6-3 4 knockout, número cuarto del ranking como decía, frente al chico Jorge, Jorgito Arias 105 kilos Eh, con un récord de 4-1, 1-2, no Esto fue todo lo acontecido el viernes pasado en el club Sociedad Española de San Luis, provincia de San Luis. Esto es Boxeo Planeta. Muy bien, en la continuidad de Boxeo Planeta, edición 326. Eh, nos, nos seguimos metiendo en, en nuestro Face. Eh, recuerden que también podemos recibir a través de nuestro Face eh, comentarios. Así es que, que bueno, vamos a ir dando todo lo que ustedes nos hagan llegar eh, a través de de nuestro Face y por supuesto que nos van a encontrar como siempre como Boxeo Planeta ya nos vamos a meter para seguir con, lo, con los agradecimientos eh, le agradecemos a Darío Fernández Leo Jiménez al querido Roby Cove ya es colaborador nuestro además de ser corresponsal de Boxeo Planeta en la provincia de Buenos Aires gracias por estar querido, querido Roby a Jonathan Ennis un abrazo grande para Jonathan Ennis que ya ...próximamente va a combatir eh, nuevamente... Eh, ...boxeo al máximo, al máximo, ahí está, boxeo al máximo... ...está también prendidito a, a Boxeo Planeta... Eh, ...boxeo San Julián, gracias por estar... Eh, ...boxeo San Martín Héctor Vargas, saludos amigos de Rosario... ...gracias por eh, hacer boxeo Planeta y difundir esta actividad... Eh, no, no, el agradecido soy yo, querido Héctor Vargas, por, por tus palabras. Seguimos, seguimos ahí. Alto Vox Tucumán, también prendido a Boxeo Planeta. Eh. Muy bien, seguimos entonces agradeciendo a, a todos los que están del otro lado, escuchando, por supuesto, a través de la web, eh, en www.super1075.com. Ahí nos pueden seguir escuchando desde cualquier parte del planeta, ¿no? Esto es así, del planeta nos pueden estar escuchando, por eso también le mando un abrazo muy grande eh, a todos los colegas y amigos en el exterior, sobre todo a un gran amigo que tengo en Las Vegas, que es Osvaldo Ayala, que siempre me escucha ahí con toda la, la barra argentina que se junta a comer ese asadito. Eh, el abrazo grande para todos ustedes, queridos amigos, que cuando estuve me invitaron a comer un asado y ahí charlamos de boxeo, bueno, de todo, ¿no? De esa nostalgia que tiene que ver con vivir en otro país, ¿no? Y, y bueno, acá justamente me, me, me manda un whatsapp, eh, Osvaldo Ayala, que dice, te estoy escuchando, eh, el abrazo grande para, para Osvaldito y, y todo el grupo de argentinos que está en, en Las Vegas y, y seguramente ya nos vamos a estar encontrando. Y por supuesto siempre te digo, Osvaldo querido, acá te esperan la, la, las boguitas en, en la isla. Eh, y, y tengo acá el, el técnico operador, eh, Dani Bravo, que es habitué de la isla, el hombre, pero es más, más osado, y se queda se queda a dormir en su carpita, ahí, bueno, pero, pero bueno, eh, cuando vengas vamos a, a, a comer esos pescados que siempre te prometo. Muy bien, eh, ah, bueno, eh, sin dudas eh, ya nos metemos en, en lo que fue la coronación de Victoria la Leona Rosanina Bustos, eh, no tuve la posibilidad de... de de estar en esta, en esta oportunidad en, en esta con nueva conquista de, de victoria que le, le mando un abrazo muy grande una, una gran felicitación por obtener nuevamente eh, el título mundial eh, por un problemita personal no pude estar pero pero bueno, tengo toda la información de lo que fue esta gran velada en la vecina ciudad de Pérez eh, eh, quien albergó Eh, ...y le abrió las puertas a los organizadores... ...y lo charlábamos con, con el querido Pedro Dáquila... ...en lo que fue eh, una, un, un gran evento de boxeo... ...marcado por supuesto por la trayectoria de Victoria Bustos, ...una chica muy querida, muy querida Victoria... ...y, y tuvo la posibilidad ¿no? de eh, conquistar el título mundial en esta oportunidad... Eh, fue eh, el super ligero subió una categoría eh, y en, por, por supuesto fue el de la Federación Internacional de Boxeo que siempre la, la, la, la tenía bien rankeada eh, y además eh, como ya tenía el antecedente de haber sido campeona mundial en categoría ligero en la misma organización, así que, que bien, eh, ganó me hacen llegar la, la información que ganó de punta a punta una pelea realmente que, que mmm, la colombiana se vio superada en todos los terrenos eh, en la previa pensábamos que podía ser más eh, más, más duro el combate que, me refiero a Enis Pacheco ¿no? a, a, a Enis Huracán Pacheco que eh, en, esta, en esta oportunidad estuvo eh, relativamente ausente eh, y, y, y así lo marcaron las, las tarjetas ¿no? ...los guarismos oficiales... Eh, ...decretaron Roberto Benítez... ...99, 91... ...Hugo Weissman, 98, 92... ...y Carlos Asinaro, 97, 93... ...todas para la Rosarina Victoria... ...la Leona Bustos, ¿eh? Así que... ...flamante, flamante... ...nueva campeona mundial... super ligero... ...en la Federación Internacional de Boxeo... ...por otro lado... Eh, ...en la misma jornada... ...ganó el Profeta Ruiz... En combate de semifondo, enmarcado en categoría pluma, 57, kilos 152 a 8 asaltos. Eh, bueno, Diego, el profeta Ruiz, quien había acusado en la báscula 56 kilos exactos, 20, eh, 2, 0, con 10 knockout, venció por puntos en fallo unánime, eh, tras 8 asaltos al chaqueño radicado en la ciudad de Buenos Aires, Delmiro, eh, Eduardo Chaque Bordón, 55 kilos 600 eh, la tarjeta de los jueces, Carlos Cordier 79, 77 Enrique Maggi 79 y medio, 76 y medio, y Alberto Mágaro 78 y medio 77 y medio todas a favor del Profeta Ruiz por otro lado eh, en pelea complementaria Roxana Bermúdez Me hacen llegar que fue favorecida con un empate. ¿Qué quiere decir esto, querido oyente? Usted que es habitué de boxeo planeta... ...sabe cuando hablamos de favorecida con un empate... ...porque había perdido la pelea, ¿no? Eh, fue, por supuesto, en, en, encuadrado en categoría Supermosca... ...52 kilos, 163, a cuatro asaltos. Ro, Roxana, a Yelen, Barbie, Bermúdez... ...quien había acusado en la báscula 50 kilos, 800... Venía en condición de invicta. Eh, a ver, eh, ustedes recordarán, de familia de boxeadoras, hermana de Daniela y Evelyn Bermúdez, eh, empató tras cuatro asaltos en fallo unánime con la Pampeana eh, al, a Ixa Adema, eh, quien había acusado en la balanza 51 kilos 200. Eh, a ver, um, Carlos eh, Cordier y Maggi. Eh, Los tres dieron 39 en empate, muchachos. Ojo, ojo con las tarjetas. Eh, tenemos que ser justos con esto. Eh. Eh, me parece que por lo que tengo en referencia de colegas eh, a ver, de con, de mi confianza, habían visto 39 y medio, 38, mínimo un punto y medio, dos puntos a favor de Aixa Adema así que que bueno a, a estar atento con esto querido Cordier, Maggi y Magaro ¿eh? y, y por supuesto que esto va a meritar eh, un nuevo, un, una nueva pelea entre las dos para dirimir realmente esa diferencia que los jurados no supieron ver eh, bueno cerrando ya eh, lo que fue la jornada Eh, en, el, en la vecina ciudad de Pérez, en la que victoria la Leona Rosalina Bustos se pudo consagrar nuevamente campeona mundial super ligero de la Federación Internacional de Boxeo con sede en los Estados Unidos. ¿eh? Así que las felicitaciones, eh, Vicky, sabes que te tengo un, un cariño muy especial y, y me pone muy pero muy contento que nuevamente tengas esa faja tan importante que has sabido defender en eh, más de una oportunidad eh, en categoría ligero. Querido Dani Bravo, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la primera pausa comercial y musical, ¿eh? Nos lleva a Dani Bravo. Ya venimos. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341 421 6983. 156 76 890 Seguimos en Boxeo Planeta. Ayumba, don Juan Pulis. Presentaciones históricas. Ladies and gentlemen, Pablo Corner wearing white trunks with blue stripes, coming from Caleta Argentina. His weight is 69.150 kilos. His record, 68 victories, two draws and two defeats. 49 wins by the way of knockout. Ladies and gentlemen, This is the challenger, Jorge Locomotora Castro! <laughs> and now, for a corner, the defending world champion, wearing white trunks with red stripes and coming from Campo, California. His weight is 68.6 kilos. His record is 29 victories, only three defeats. 16 wins, by the way, of knockout. Here is the super welterweight champion of the world. ¡Arriba! ¡Terry Merri! Y cómo olvidarte, querido Roña Castro Con todo lo que dejaste en el boxeo argentino Y en este recuerdo que nos otorgaba el querido Dani Bravo En esta edición 326 de Boxeo Planeta no podía faltar El inolvidable Jorge Locomotora Castro y peleando nada más y nada menos con una figura mundial a nivel boxístico realmente quedarán en la retina de los que tuvimos la posibilidad de verlo y nos referimos a al gran Terry Norris ¿Eh? aquel, sí, usted recordará que lo terminara de retirar a nada más y nada menos que Ray right Sugar Leonard ¿no? y, y bueno, en esta, en esta oportunidad lo como Castro perdía con Terry Norris una figura realmente extraordinaria que ha dado el boxeo de los Estados Unidos y queríamos tenerlo también en esta edición 326 al querido Jorge Locomotora Castro Muy bien, eh, seguimos con más resultados eh, Tuve la posibilidad de ver el combate eh, entre Wilder y eh, Fury eh, eh, Una pelea que, que estaba marcada en la categoría peso completo En la máxima categoría del, del boxeo El campeón mundial eh, pesado del Consejo Mundial de Boxeo eh, El estadounidense Deontay Wilder eh, retuvo su corona al conseguir... Eh, un empate con, a ver eh, empate que, bueno mi tarjeta no fue así pero fue a dos asaltos eh, con el invicto ex campeón mundial unificado el inglés eh, Tyson Fury eh, el combate fue el estelar de eh, la velada organizada el sábado pasado en el Table Center de Los Ángeles en California, en los Estados Unidos eh... A ver, eh, un par de cositas aquí en lo que fue eh, esta jornada de boxeo. En, en principio nos, nos centramos en, la, en lo que fue el resultado, las tarjetas. La pelea que se, se dio empate. Eh, 115-111 para Wilder. Eh, 114-110 para Fury. Y la tercera que dio 113-113. Eh, a ver, acá nos cerraron los, los números... ...por donde lo miremos... ...eh... ...a ver... Eh, la tar ...mi tarjeta... ...eh... ...yo tenía 116, 111... ...eh... Lo que, ...lo que vieron los jurados acá, este muchacho... ...hay uno que sumó mal... ...o puso mal la... ...eh... ...la tarjeta que... ...estaba buscando por aquí... ...eh... ...la copia que mandaron... ...la, la gacetilla de después a los diferentes medios, lo que fue la, la tarjeta oficial. Bueno, lo cierto es que, que hubo ahí un error eh, en, en, la, en el paso de las tarjetas, eh, pero hubo dos caídas, dos caídas, una en el noveno round y otra en el último asalto, que bueno, se recuperó, se, se, no sé cómo, este muchacho Fury logró ponerse de pie con una, una combinación muy pero muy buena de Ontai Wilder lo, lo tiró pero se pudo reponer, es decir eh, con la diferencia exhibida en las tarjetas, yo no sé cómo llegan pero para dar este tipo de, de tarjetas tuvieron que haber visto perder 10 asaltos a, a Wilder, ¿por qué? por el hecho de que hubo dos caídas es round más punto o sea, bueno eh... Desaguisados a nivel jueces en todas partes del mundo no solamente en la República Argentina eh, no, en la pelea en una pelea que se pudo haber visto aquí en Pérez, en Rosario, en los alrededores en los Estados Unidos también hacen este tipo de, de cosas, a ver eh, me parece que se dio empate para que meriten una, una pelea una nueva pelea eh, quizás eh, Deontay Wilder no lució con otros combates pero me parece que hizo lo necesario para sacar una ventaja de mínimo 4 a 5 puntos. 4 a 5 puntos, muchachos. Estamos hablando de dos caídas que ganas el round y, y generalmente ganas el round, porque a no ser que vengas perdiendo por paliza y metas una mano, pero que no era así en esos asaltos, eh, ganas el round y ganas el, el punto por la caída. Tenés 4 puntos. Eh, realmente estos muchachos... Eh, los jueces eh, est estuvieron muy lejos de lo que fue la realidad de este combate pero bueno eh, amerita una nueva pelea ustedes saben, eh, queridos oyentes, que el negocio pondera y mucho en esto ¿no? hay, hay muchas cosas atrás y, y seguramente va, va a haber un, una nueva contienda entre los dos entre el británico eh, y el estadounidense Eh, en lo que tiene que ver con eh, una nueva pelea, quizás pueda ser en el estadio de Wembley en, en, en Inglaterra no sé, se habla de ahí, se barja mucho sobre este, esta, esta pelea que va a meritar eh, una revancha sin lugar a dudas ¿eh? Eh, bien eh, por otro lado, ya cerrando en lo que tiene que ver con resultados en Boxeo Planeta, edición 326 eh, la triste derrota de el haitiano canadiense Adonis Superman Stevenson eh, esto fue en el combate estelar, en la cartera que se desarrolló el día sábado en el centro eh, Videotron de Quebec, en Canadá eh, estaba en disputa el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo en categoría semipesado. Eh, ...Adonis eh, Stevenson, 41 años... Eh, ...defendía en décima ocasión el título... Eh, ...siendo el campeón hasta ese momento... ...el campeón más longevo eh, en la actividad... Eh, ...combatía con eh, Gopdik... Eh, ...el ucraniano, medallista de bronce en Londres 2012... Eh, ...con 10 años de diferencia... ...con un récord de 16 victorias... ...13 de ellas por la vía categórica... Eh, eh, ...Govdik... Eh, ...trabajó con... Eh, ...su entrenador Teddy Atlas... Eh, ...ustedes recordarán Teddy Atlas... ...quien había... ...pasado por parte de la carrera de nada más y nada menos... ...que Mike Tyson... Eh, ...a quien por supuesto tuve la, la posibilidad de entrevistar... Eh, ...cuando... Él estaba haciendo trabajos eh, periodísticos en la cadena ESPN y tuve la posibilidad de charlar unas palabras con, con Teddy Atlas que, que realmente con, con algunas cositas muy específicas te deja entrever que es un grandísimo entrenador y, nada, y no por nada eh, marcó realmente un momento importante en la carrera de Mai tai. Yo en esta oportunidad, eh, trabajando con Gop pudieron obtener un triunfo contundente frente a Donis Stevenson que después de, de ser noqueado en el décimo primer asalto eh, tuvo que ser hospitalizado con un problema eh, ahí que, que tiene que ver con, con un desarrollo post pelea eh, vieron que no estaba del todo bien, trabajaron eh, realmente rápido vieron que que no, no, no estaba eh, respondiendo bien a, a la recuperación de ese nocaut muy duro y ya en el vestuario se descompensó y lo llevaron a, al hospital ahí en, en Quebec, eh, lo atendieron, eh, tuvieron que inducirlo a, a un coma para, para poder eh, bueno, tratar de, de mitigar ese. Eh, el, el, el hematoma que había tenido eh, cerebral y, y bueno, eh, las primeras noticias eran muy complicadas, un cuadro muy muy complicado eh, estaba en estado crítico pero la fuerza del boxeador eh, haitiano canadiense eh, em, empezaron a, a surgir y, y ya Ivonne eh, Mitchell, el promotor del ex campeón eh, dio a conocer eh, el día domingo y ya también el día de hoy que la condición de, de Stevenson pasó de crítica a estable y eso es un panorama muy alentador ¿no? por eh, el, el poco tiempo que, que, había, que, que, ha, que ha transcurrido ¿no? después de, de este lamentable desenlace eh, y bueno que, que por supuesto todo el mundo Eh, y el ambiente del boxeo lamenta este tipo de, de circunstancias Porque cuando ya, ya está en riesgo la, la, la vida eh, Lo deportivo pasa a un segundo plano ya ni, ni hablar de, de, de Goddick que, que bueno, se pudo coronar campeón mundial y demás Acá tiene que ver la, la salud del boxeador Y por eso siempre eh, decíamos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que hablaba al comienzo de Boxeo Planeta, ¿no? Eh, y, y parar una pelea antes eh, de tiempo no, no, no se le va a caer nada a nadie eh, y te pueden acusar ahí, pero me la paraste antes se puede enojar el público, el promotor, el boxeador pero vos internamente sabés que, que estás en paz con tu conciencia y de última eh, hay posibilidades para seguir hacia adelante cuando te paran una pelea eh, y, y y la paran eh, mal en el sentido de que te la pararon antes bueno, te va a permitir volver a, a combatir, no te enojes con tu, con tu rincón por eso el promotor eh, querido promotor, eh, habrá otra, otra vez otro combate que permita más espectáculos si es que se paró antes, pero protejamos a los boxeadores, siempre pensando eh, en, la, en la salud de boxeador, boxeadores lo hemos charlado con Hernán Guajardo eh, con Lucas Katelenic eh, a ver, con un montón de, de árbitros Eh, que, que siempre dicen lo mismo ¿no? es preferible pararla antes y, y en este caso decimos esto porque un, un golpe de más puede hacer un daño irreversible en este caso eh, Stevenson no fue eh, por, por eh, recibir golpes de más, sino que fue por un mockout muy duro con tres o cuatro manos que realmente lo toman ya la, la, las, los últimos dos golpes ya lo toman Inconsciente, pero es una cuestión de combinación y, y de, de tiempo que no, no cae el boxeador eh, rápidamente o, o, o por ahí viene cayendo y lo toma con la combinación de golpes, que eso es terrible, pero bueno, existe en el boxeo y ya eso es impredecible, imparable. O sea, lo, lo toma cayendo también en forma inconsciente con un último golpe que, a ver, eh, lo, es probablemente el que haya hecho el daño. Esperemos que. Que el boxeador haitiano radicado en Canadá se pueda recuperar y que, que bueno, pueda, pueda estar de la mejor manera y, y, y ojalá merite un retiro por la edad que tiene también eh, llegado ya a sus 41 años. ¿eh? Seguimos con más Boxeo Planeta. ¿eh? Eh, a ver, vamos a seguir eh, agradeciendo saludos eh, a través de nuestro Face. Um, ya nos metemos para ver los saluditos. Muy bien. Arturo Contreras, eh, gracias por, por estar. Eh, a ver quién más Marcelino López saludo grande Marcelino eh, está para combatir en la jornada que vamos a estar ya dando también en lo que va a ser eh, la pelea en el Madison Square Garden de Canelo Álvarez con Rocky Fielding, Marcelino López va a ser de la partida estando en esa jornada por supuesto organizada por Golden Boy Promotion, eh, boxeo honor, gracias por, por el saludo Cami Pleno Lo vi ganar a Fury. Ah, bueno, está bien. Es respetable la, la opinión de Cami Pleno que dice que lo vio ganar a Tyson Fury. Eh, no compartimos, por supuesto. Para nosotros, Deontay Wilder fue amplio ganador. Eh, seguimos con más. Saluditos, César Gustavo Espinosa. Muchachos, los estoy escuchando. Saludos a todos los amigos de Rosario. Muy bien, gracias, César Gustavo. Espinosa, ¿eh? eh Américo Mario Bordón Urbina, ahí está prendidito a través de www.super1075.com Gracias, queridos oyentes, por seguir mmm, Boxeo Planeta, ¿eh? Bien, eh, Pacquiao confirmó, bueno, la pelea con Bronner eh, va a ser el 19 de enero eh, en la meca del boxeo mundial, que es Estados Unidos, pero ¿dónde tiene su sede y dónde pasa todo en Las Vegas eh, va a ser el 19 eh, de enero en el MGM Grand de Las Vegas eh, así que va a estar combatiendo el filipino el veterano Manny Pacquiao eh, enfrentando al estadounidense también Adrian Bronner eh. va a ser el 19 eh, de enero eh, y bueno Manny Pacquiao que dice de, de pasar este combate que no va a ser fácil, eh. Desde ya les digo, no va a ser una, una pelea eh, fácil. Bronner es un boxeador que eh, te puede hacer un, un, una pelea ridícula como te puede dar un combate eh, tremendo, una batalla campal. Es un boxeador con muchísimas condiciones. Lo que muchas veces no alcanza es a centrar sus emociones y, y por supuesto, se plasman arriba del ring. Lo recordamos con, con su pelea... ...frente a, al hombre de Margarita... ...a nuestro querido Marco René, el chino Maidana... ...que le diera una paliza y lo apuleara... ...que ya ves, mandándolo al hospital... ...bueno, pero había, no se había... ...había tomado la pelea muy a la, a, a la fácil... ...frente a un pegador... ...como es Marco René, el chino Maidana... ...y, y que bueno... ...pero en esta oportunidad... ...tenemos noticias de que se está preparando... ...a conciencia para combatir... ...con Manny Pacquiao, porque de ganarle a Manny Pacquiao... ...y, y como sea te posiciona en un lugar de privilegio eh, y, y te da lugar a, a elegir y a pedir por grandes bolsas, ¿eh? así que por eso me parece que esta pelea es para mirarla y Pacquiao, respetuoso de Broner, dice bueno, paso a Broner y espero por una revancha con Floyd Mayweather, Floyd Mayweather que está expectante siempre que voy, que vengo, retirado, invicto, sí como dice Dani, estaba con el Habano esperando eh, van, ustedes recordarán las bolsas Eh, queridos oyentes, lo que había sido la, la última pelea entre Pacquiao y, y Mayweather, algo de 180 a 200 millones de dólares cada uno, Dani dice millones, millones, y sí, sí, millones de dólares bueno, eh, lo cierto es que el filipino después de eh, sacarle el título a nuestro querido Lucas Matisse, recordarán a ustedes en Kuala Lumpur, en Malasia Ahora hace eh, nuevamente escala en Las Vegas para combatir eh, nuevamente con... Eh, va, va a pelear eh, nuevamente por el título mundial en, en su poder frente a Adrian Bronner. Eh, así que, que vamos a estar seguramente ante un buen combate. Y como decía recién también, lo esperado, eh, lo que va a ser la nueva presentación del de mexicano Canelo Álvarez... Eh, va a ser en el Madison Square Garden eh, de Nueva York, en el, eh, en el Club Theater eh, del legendario Madison Square Garden va a estar eh, siendo de la partida del 15 de diciembre eh, frente a Rocky Fielding va a estar eh, el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, un juego. Título eh, supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Eh, el favorito a ganar esta, este combate en la Gran Manzana Eh, ahí en Manhattan, en los Estados Unidos Es nada más y nada menos que Canelo Álvarez Ah, bueno, pero se me está yendo la hora eh, Querido Dani Nos vamos a, a una nueva pausa musical y comercial Y ya seguimos tirando los últimos golpes En esta edición 326 de Boxeo Planeta Aquí, en nuestra casa La Super 107.5 de Rosario Un round más en Boxeo Planeta En seguros generales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 la puerta, porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene el bazar. Yo se los compro, todo no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar por una sola noche. Yo quiero ser rey mago para que los burretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar al bazar de los juguetes Cuántas veces de purrete me acercaba para ver Para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera Lo que nunca iba a tener Si mi vieja era tan pobre Le faltaba siempre un cobre para comprarnos el poder. Y hoy te puedo que la suerte me sonríe Yo no quiero que haya un pibe que no tenga Ni un juguete con jugar Yo sé lo que es sentirse en una noche buena Sin un solo regalo con un cacho de pan Sabiendo que los otros cruzando la vereda Dejaban sus juguetes en medio del saguán Yo sé lo que sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar Ni el más humilde y pobre es todos los juguetes Por eso se los compro, por eso Nada más Y mi vieja era tan pobre Le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan Y hoy que puedo que la suerte me sonríe Yo no quiero que haya un pibe que no tenga Ni un juguete pa' jugar Ahora en Boxeo Planeta Recuerdos Comienzo de temporada para el boxeo argentino y la fábrica del espectáculo boxístico de los miércoles y los sábados está en pleno funcionamiento Aquí hay boxeadores de todos los tipos y de todos los pesos Están los amateurs, están aquellos que llegan por primera vez a un gimnasio para saber qué es ¿Y de qué se trata? Están los preliminaristas, o sea, los iniciados profesionalmente. Están también los que vuelven, como Ramón Lacruz, que trabaja intensamente pese a un quilaje muy superior al que nos tiene acostumbrados. Allá, más al fondo, está una estrella de este momento, Miguel Ángel Castellini y su derecha, una gran esperanza trabajando en la bolsa. Pero un poco más allá está indudablemente la más importante figura del boxeo argentino. No sé si vale la pena presentarlo, pero les voy a repetir a ustedes que Carlos Monzón volvió a su entrenamiento. Y a modo de inquietud inicial te digo, seguís de cerca el entrenamiento de Daniel González, que es tu compañero de equipo y tu amigo. ¿Te interesaría alguna vez ser técnico de boxeo? Bueno, la verdad que por lo pronto no. No me gustaría porque, una, que para ser técnico hay que saber mucho. Y yo me parece que es para paraboseano. Claro, fundamentalmente siempre te interesó pegar fuerte y no aprender tanto. ¿Eh? Exactamente, porque es mi oficio y así que... Creo que con el maestro que tiene, daño va a llegar mucho. Te digo porque te considero un permanente observador del boxeo y de las cosas de la vida, pero en este caso te seguir atentamente cada uno de sus movimientos quizás como con la mirada intentando corregir algún tipo de defecto. Bueno, eso también es lo que le estaba diciendo a Daniel, que es tirar a la derecha se va con el pie derecho adelante. Se lo explico para que se dé cuenta. Bruza le está enseñando, pero a veces se le pasa a Bruza y no se lo dice. Claro, sos el segundo segundo. Además, sos en el rincón de un casi campeón del mundo como Loche. Bueno, eso también es en el rincón de Loche y creo que su prima que que estaba peleando. Claro, los que le hacen trabajo a Bruza, pero no importa. No, no, Bruza cuando mi pie sea grande va a ser mayor abuelo de Carlos, ¿hablamos de Monzón ahora? volviste al trabajo, con fe, con entusiasmo con ganas, y la gente se pregunta con su buen pasar económico que tiene ahora Carlos Monzón, ¿tiene la misma ganas de antes? Bueno, la verdad que sí, justamente ahora le está haciendo a Bússia, empecé a hacer guante ayer este, estoy haciendo dos rums por día, estoy haciendo siete rums por los días pero completando con Bússia y y ni... tengo una ganas de hacer guante vado, las ganas de pegar es decir, un boxeador, un típico boxeador un hombre que le gusta este deporte, más allá de la tranquilidad económica que le pueda traer lo siente permanentemente y necesita también trabajar permanentemente. Exactamente, porque si no uno no está en el gimnasio y parece que le falta algo. ¿Cuántos kilos bajás porque estás traspeando como loco? Mira, eh, vine al gimnasio con 77 kilos, que nunca subo tanto, sino que me vino bien en Maracay que tuve uno había vado. Eh, ya no te den los 75 kilos. ¿Ya conoces el nombre de tu rival? Bueno Ron Del. Roy Dale. sí, adiós Run y después me quedó en Roma un mes allá para defender el título a él. ¿Qué puede pasar con Monzón en la próxima pelea? La gente se pregunta, ¿Monzón físicamente tiene problemas? ¿Monzón espiritualmente está con ganas de seguir peleando por el título, de defenderlo con la fuerza de siempre? Bueno, la verdad que sí. Te, el público argentino que se quede tranquilo, que Monzón agarró el gimnasio otra vez en serio. Mañana hace una semana que en el gimnasio. Tengo todavía casi hasta el 2 de mayo, tengo una pelea de run que va a ser preparatoria para después me quedo en Roma. Un mes para estar allá para defender el título de, de San Remo. Así que voy a estar muy bien, que se queden tranquilos, que el título lo vuelva a traer para la Argentina. Más allá de todo este entrenamiento de Monzón, más allá de todas estas esperanzas, tu vida cambia, no cambia, se dedicas más a la ganadería. Antes pensaba, por ejemplo, en este caso solamente en el morocho que ibas a tener adelante. Ahora pensás también en las vacas que están alimentando acá en la estancia. Bueno, exactamente en eso y en la obra de construcción que estoy haciendo en Santa Fe, ya que estoy certificando, es más o menos, me o salen los apartamentos, y una casa para mí adelante, así que estoy pensando en eso y... Y quiero pelear para terminar todo eso y seguir adelante. No, son muchas cosas en la cabeza de un hombre que va a pelear por un título del mundo. No, no, no, ¿por qué no? Porque tengo un ingeniero muy bueno que es Richard, y el socio mío, Ricardo Núñez, que se ocupa del campo y tengo un hermano ahí que cuida el todo. ¿En cine trabajás, no? Bueno, ahora cuando llegue a Roma vamos a ver si arreglamos con Pasolini. ¿Se arregla? Firmamos. Si ¿Sí, no, volvemos al vocero. Que seguimos en el entrenamiento, Carlos. Gracias por tu regreso al entrenamiento. y Gracias fundamentalmente por esta imagen que vende. La del trabajo, que es la única verdad. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Y usted esta bola la debe conocer, ¿no? Quizás el boxeador más emblemático que dio la República Argentina. Y, y el de más prestigio a nivel mundial de nuestro país. Nada más y nada menos que Carlos Monzón. Eh, estaba, empezaba en, en los, los entrenamientos de cara a un nuevo compromiso. Él lo, lo comentaba ahí, ¿no? Esto fue en el año 1973. Recordamos que Carlos Monzón... ...se consagró campeón mundial en 1970... ...y logró retener la faja ecuménica... ...hasta 1977... ¿eh? ...con 14 defensas de título mundial se retiraba... ...y hacíamos un poquito esta, esta introducción... ...este recuerdo con, con Dani... Eh, ...porque se está terminando de filmar... Eh, a ...este ambicioso proyecto que, televisivo... Eh, ...que va a ser... Eh, ...lo vamos a poder ver a través de diferentes pantallas... ...pero una va a ser... Creo que ya arregló el canal de Cable Space eh, en lo que va a ser la serie sobre la vida de Carlos Monzón. Eh, en una producción de Disney Media Distribution Latin America y Pampa Films, eh, ya están terminando eh, la, las diferentes eh, filmaciones que tienen que ver con los capítulos. Han trabajado colegas, amigos. Boxeadores, exboxeadores, árbitros en actividad, Lucas Catalnich eh, trabajó, eh, el querido colega Carrito Cirusta también ha sido de la partida de esta, de esta nueva serie de Carlos Monzón. A ver, eh, por otro lado, eh, Martín Coggi también ha sido convocado para, para esta eh, nueva producción de Disney Media Distribution y Pampa Film, ¿eh? Eh, también por supuesto hay un elenco muy importante que tiene que ver con Jorge Román quien va a ser eh, el que va a, hacer, eh, va a interpretar a Carlos Monzón eh, el actor nacido en la provincia de Formosa recordamos, ha tenido su paso eh, artístico en películas como Felicidades, Cenizas del Paraíso eh, El Bonaerense y bueno bueno eh, Va a ser quien eh, personifique a nada más y nada menos que la figura emblemática de Carlos Monzón. Por otro lado, eh, Paloma Kerr tendrá el rol de Pelusa, la esposa. de Carlos Monzón. Carla Quevedo eh, va a estar eh, encarnando a Alicia Muniz. Eh, Diego Cremonesi será el fiscal Gustavo Parisi, Gustavo Garzón el doctor Roberto de Luca, Fabián Arenillas. ...va a ser de nada más y nada menos que... ...el segundo padre de Carlos Monzón... ...que fue Don Amilcar Brusa... ...Soledad Silveira... ...que va a ser Elba, la madre de Alicia Muniz... ...Florencia Raggi y la doctora Patricia Roselo... Eh, ...Rodrigo Pedreira... Eh, ...Fernando Vargas Rizzi... ...a ver... Eh, ...ah, Mariano Chiesa... ...Mariano Chiesa va a ser de eh, Tito Lecture... Eh, ...Mariano Chiesa, gran actor... ...va a ser de Tito Lecture... Eh, y como Helen Sanz, de Silvia, Silvia Monzón. Eh, recordamos, bueno, eh, Carlos Monzón había nacido un 7 de agosto de 1942 y que muriera en un trágico accidente el 8 de enero de 1995, cuando hacía sus primeras salidas eh, después de haber cumplido, estaba terminando de cumplir eh, la condena por el crimen de su esposa eh, en ese momento alicia munice ¿eh? eh, así que vamos a ver lo que depara esta nueva saga esta serie que va a dar paso a la vida de carlos monzón Gracias, Quique Rodríguez. Me manda información de lo que viene. Doble fondo. Eh, a Diev eh, va a enfrentar a Damián y Fernando Martínez va a combatir con Matías Iriarte Monserrate. Eh. Esto va a ser eh, en una nueva jornada organizada por TRB Boxeo. Televisado por la señal de cable TNT Sport. Eh, en lo que, por supuesto, va a ser una nueva jornada. ...en el club El Porvenir de Quilmes... ...en la provincia de Buenos Aires... ...este viernes 7 de diciembre... ...en las instalaciones del club El Porvenir de Quilmes... ...Moreno 123... Eh, ...organizado y producido por TRB... ...boxeo y auspiciado... ...y proporcionado por el Centro de Empleados de Comercio de Quilmes... Eh, ...en una nueva producción de TV codificada para TNT Sport a partir de las 23.15 horas um, bueno, después de, de los partidos de Superliga vamos a tener la posibilidad de ver el boxeo lamentablemente hay que tener eh, el pack de, de fútbol para poder tener eh, y acceder a, a esta pantalla de TNT Sport eh, ustedes recordarán el, el fútbol que, que era para todos hoy Es para pocos. Y, y bueno, en este caso, lamentablemente, los que no tienen el pack fútbol no van a poder ser de la partida de, de esta jornada. Pero le agradecemos, por supuesto, siempre la atenta amabilidad del querido colega Quique Rodríguez de la provincia de Buenos Aires que nos haya llegado esta gacetilla de prensa. ¿eh? Eh, con más. Ah, bueno, yo este, la cantidad de material que, que tengo, pero ya tengo que tirar los últimos, los últimos golpes en esta edición 326. Pero me había tomado el, el trabajo de empezar a recolectar frases del boxeo, ¿no? Y, y claro, eh, lo, lo primero que, que fui encontrando fueron frases de nada más y nada menos, a mi criterio, lo mejor que yo he visto boxísticamente, que ha sido eh, nada más y nada menos que la figura de Mohamed Ali, ¿no? Y decía eh, Mohamed Ali, odié cada minuto de entrenamiento, pero me dije, no abandones... ...sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Mohamed Ali. Eh, y vamos a estar tirando... Eh, ...en las diferentes ediciones que vengan de Boxeo Planeta... Muchas, ...muchos dichos de boxeadores. Eh, por ejemplo, para ser un campeón lucha un ron más. Decía James Corbett. ¿eh? Y, y con, más, con más tiempo vamos a ir... ...lucho por la perfección, decía en su momento Iron Mike Tyson el recordado campeón mundial peso pesado, quien tuvo sus problemas eh, con la droga y, y que hoy por hoy está, está muy bien y, y lo bien que nos hace sentir ver, ver un Tyson diferente. A ver, queridos oyentes, ha sido todo por hoy, se nos está yendo esta edición 326. Eh, como siempre, les agradezco que hayan estado y, y, y, y se hayan tomado ese tiempo para escuchar Este programa de boxeo que es eh, el único con exclusividad en la actividad aquí en la ciudad de Rosario y, y por supuesto agradecerles a, a todos ustedes que, que vienen empujando a través de estos 8 años en el aire a Boxeo Planeta para que siga difundiendo y, y siga teniendo el micrófono abierto para todos los que de alguna manera quieran dejar algo eh, en este humilde costadito que nos da la Super 107.5 de Rosario para poder desplegar algo de esta querida actividad que tiene que ver con el arte de los puños, con el arte de pegar y, y no dejarse pegar. El saludo grande y especial para Osvaldo Ayala que nos estuvo escuchando a través de la web desde Las Vegas ¿eh? ahí para toda su familia eh, el saludo desde aquí, desde Rosario, su ciudad que siempre lo espera eh, y como Bonon decía, ¿no? esperarlos nuevamente el próximo lunes cuando los micrófonos de Boxeo Planeta vuelvan a sonar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 Con fervor de ser humano yo te bufo entre las hogas yo te grillo yo te aplaudo sin corona o con corona indomarre boxeador